Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australia podcast, de bueno, pues eh, estoy a punto de mudarme de apartamento, entonces eh, os voy a hablar un poquito de cómo va el mercado inmobiliario y de alquiler. Bueno, inmobiliario en lo que se refiere a compra, simplemente os voy a decir el... el, el El, el precio de referencia en, en Sydney de, de un apartamento, el precio de partida de un apartamento, de casi cualquier parte, y los precios de los alquileres que a ah, este en este momento es lo que es lo que estoy viendo, vale. Bueno, eh, este va a ser un episodio muy cortito y eh, bueno, pues también os voy a decir eh, pues una horquilla de salarios en una profesión que a lo mejor muchos oyentes De este podcast pueden conocer cómo es las profesiones técnicas en IT, en cosas de tipo, bueno, pues desde desarrolladores a etcétera, ¿vale? Bueno, ahí va el bombazo. Eh, comprar un apartamento de, digamos, en la ciudad de Sydney arranca en los mil dólares. Estamos hablando de, eh, bueno, lógicamente, si te vas un poco más lejos pero te quedas en el casco urbano, pues puede bajar un poco el apartamento de una habitación. Si te pones en la zona más exclusiva, puedes subir. Pero digamos que la media de un apartamento de un dormitorio son 800.000 dólares y a partir de ahí va subiendo. Las viviendas, de dependiendo el tamaño de cada una de las habitaciones de dos tres dormitorios, pues rondan el, el millón. O sea, así como quien dice, para empezar a hablar. Y si ya te vas a un suburbio y quieres una casita con su jardín y sus cosas, y, pues estamos hablando ya de millón y pico eh, cerca de los dos, ¿vale? Si te vas mucho más lejos y las casas pues ya empiezan a ser de segunda mano y demás, pues puedes bajar a unos 700 y pico mil. Pero digamos que aquí... Eh, si hablamos de mercados calentitos de inmobiliaria pues aquí está bastante está la cosa bastante así y diréis bueno entonces ahí los alquileres pues deben ser también de risa no pues bastante un vamos a ver un alquiler de una, un apartamento de una habitación eh, pues digamos, precio medio, ¿no? Eh, dependiendo de la zona, pues nos podemos estar pagando pues una media de, pues, 550, 570 dólares por semana. Es decir, nos estamos poniendo eh, así, echando cuentas y sin cambio de divisa en cuatro veces el, lo que se paga en España, ¿no? En España a lo mejor un apartamento de una habitación en Madrid, que es una ciudad... De características socioeconómicas parecidas a Madrid, es el, entre comillas la capital en funciones. Eh, aunque la capital es Canberra, eh, sin, ni tiene mucha más actividad turística, laboral, empresarial, tiene puerto, etcétera, etcétera. Pues lo que en Madrid puede ser un apartamento, una habitación, precio medio, en toda el área metropolitana de Madrid, 550 600 euros pues aquí son 550, 600 dólares por semana. Entonces multiplicaríamos ahí por 4. Entonces vosotros podéis echar eh, las manos a la cabeza y decir, pero bueno, pero ¿cómo? Pero esto... Eh, a ver, lo cierto es que, como ya os dejé caer en algunas ocasiones, aquí los sueldos pues, van también en consecuencia. La vivienda no deja de ser más cara que el resto de la vida, ¿vale? entonces Pero bueno, así, por ejemplo, un desarrollador Java... Yo las ofertas que he visto pues arrancan en los mil dólares anuales, ¿vale? Los costes son distintos. Prueba de ello está la vivienda, ¿vale? Pero bueno, pues eh, ¿qué quiero decir? Que tampoco vas a estar eh, condenado si vives en Australia a compartir piso y eso es así. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ando buscando yo por ahí? Bueno, pues ahora mismo vivo cerquita de cerquita de la oficina, en el distrito de negocios, en un apartamento, una habitación que ya está amueblado y estoy buscando pues irme un poco más lejos y mmm, irme a un piso sin amueblar, pero con dos dormitorios para poder ampliar un poquito el estudio y poder poner pues las cosas del podcasting con más espacio porque el podcasting pues como no se hace solo que hay que hacerlo, pues mejor hacerlo un poco cómodo, ¿no? Y pues ahí tengo mi rincón para pues con el tiempo quién sabe, retomar pitando o algo parecido, empezar a volver a cacharrear con mis cosas. Mis Raspberry pies, mis cosas por ahí. Digamos, tener un poco una casa más de verdad, ¿no? Eh, no pasar del, del salón al dormitorio, y del dormitorio al salón, sino tener un, un, poco, un poquito más de espacio, aunque tenga que coger transporte público para ir a trabajar. No os voy a hablar ya de precios y de cosas, sino que os voy a contar aquí lo rápido que vuelan los pisos. Normalmente, o sea, hay un mogollón de páginas inmobiliarias en en Australia, por ejemplo, domain.com.au, o sea, homely.com.au, eh, ¿cuál era esta real estate y cosas así, ¿no? Tú ahí te suscribes, empiezas a ver pisos, tienes el típico filtro de búsqueda y todo esto va con agencias inmobiliarias. Es decir, ahí no hay particulares que ponen sus anuncios. ¿vale? Eh, tú lo que ves ahí es un piso ofrecido por una inmobiliaria y que aquí le llaman Strata Manager, que es digamos que cada estas eh, agencias no solo colocan pisos en... Eh, en manos de arrendatarios y a volar, ¿vale? O sea, en España, por ejemplo, no sé en, en América Latina, pero tú en España, si vas a buscar un piso a través de una inmobiliaria, pues ellos te van enseñando pisos y tal, tú les tienes que pagar una mensualidad del alquiler a ellos como cuota y una vez que ya todo está en marcha, ellos te ayudan a, a negociar el contrato, firmarlo y tal y no sé qué, y ya os te pone un poco en contacto con tu casero, con el dueño del piso, pues ellos se frotan así las manos y se van. Ya no, no tienes... Ellos no tienen ningún deber eh, comercial o de gestión contigo. Aquí es totalmente distinto. Las agencias inmobiliarias, la primera diferencia es que a ti no te van a cobrar una mensualidad del alquiler porque ellos ofrecen un servicio de gestión de tu piso, del piso donde tú vives... Durante todo el tiempo en el que ese, el, el, el dueño del piso lo ponga al alquiler. Entonces, ellos lo que hacen para el dueño de los pisos, para los dueños de los pisos, es buscar inquilinos, preparar los contratos, firmar los contratos, cobrar el alquiler, arreglar el piso. Es decir, es un servicio integral que le cobran semana a semana al dueño del piso. Entonces, tú como inquilino no tienes que pagar nada. Eso... Está bastante bien, ¿vale? Entonces, son estas mismas agencias las que ponen los pisos en alquiler a través de estos portales o de sus propias oficinas. Entonces tú, pues buscas ahí tu piso, configuras tu búsqueda, pues quiero en este suburbio, en este barrio o en este suburbio, De tipo apartamento, con dos dormitorios... Eh, curiosamente nunca puedes poner el filtro sin amueblar, entonces te salen todos los pisos amueblados o sin amueblar. Sí que puedes decir amueblado por favor, pero no puedes decir vacío por favor, ¿no? Es una cosa para mí muy incómoda. Y eh, pues eh, o, o bien ojeas la búsqueda y ya está, o puedes incluso ponerte alertas para que te lleguen al correo o a la aplicación del móvil correspondiente. Y diréis vosotros, ay, pero qué ansias, ¿no? ¿Por qué alertas y tal? Bueno, pues porque aquí los pisos vuelan. Eh, estas agencias organizan eh, inspecciones que tú puedes llamar y decir, oiga usted, me interesa este piso, quiero verlo. Entonces quedas con el agente y ves el piso. Probablemente lo veas con, otro, con otra persona random, ¿no? Que, que quiera también eh, entrar en ese piso como inquilino. Entonces, bueno, pues tú tienes como 10 o 20 minutos para verlo lo ves, haces todas las preguntas y tal y no sé qué ¿qué te gusta el piso? lo mejor que puedes hacer en ese momento es rellenar ya el formulario de solicitud con todos los datos que te piden la form, 100 puntos famosos de identificación eh, probablemente una carta de referencia de tu anterior eh, agente el que te llevaba ¿no? el Strata Manager este, el que te llevaba todo el, el piso, la relación con el dueño y tal gente que te conozca, o sea, necesitas referencias personales de alguna forma. No sé hasta qué punto luego ellos las comprueban o no. Y, y el tema es que en el momento que tú, eh, ellos aprueban la solicitud y dicen ¡ay, ah, esto está bien! Entonces tú ya empiezas a depositar dinero. Y hago énfasis, depositar porque no es una cuota que les pagas. Entonces suele ser un depósito de una semana que eso ya te reserva el piso y luego, bueno, pues tienes, hasta que entras a vivir, tienes tiempo para pagar, la, para depositar la fianza, que son cuatro semanas, más un periodo por adelantado, que puede ser dos semanas o un mes. O sea que, el bueno, a ver, el, el, a ese periodo del alquiler se le resta la semana que ya has puesto para reservar el piso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí hay, entra, o sea, llega y se va tanta gente a la ciudad, a Sydney, que hay pisos que salen, se organiza el primer turno de inspección y a los 10 minutos después de ese turno de inspección ya hubo alguien que depositó en la reserva, metió la aplicación o lo que sea, o sea, la aplicación, la solicitud, perdonad por el anglicismo, y ese piso ya queda bloqueado. Luego hay otros casos en los que hay pisos disponibles que se quedan ahí un tiempo, entonces a lo mejor es por la situación, a lo mejor es porque no tiene colegios cerca o los colegios cerca no convienen o cosas así. O sea, eh, no es la norma que desaparezcan tan rápido, pero pueden desaparecer. Y cada día que te conectas a estas páginas que te van llegando alertas, ves que toda esa zona en la que tú estás monitorizando va cambiando completamente y, y tal. Bueno, voy a aprovechar para contaros un poquito cosas que eh, son muy características aquí de los pisos y las viviendas. Es que es rarísimo, rarísimo encontrar un piso o una vivienda que no tenga o acceso a la azotea o un balcón, pero fenomenal, de estos que caben mesas, sillas y barbacoa, o jardín trasero o algo así. Aquí la, la cultura de tener un espacio donde poder hacer vida al aire libre es está a la orden del día. Yo sin ir más lejos, tengo en casa una terraza que debe tener como dos metros de fondo o dos, met dos metros y medio de fondo y tres de ancho, o sea, es decir, es un área cuadrada, bien, que te da casi para jugar al frontón contra la pared. Y lo que pasa que, bueno, no lo uso mucho porque da una autopista que elevada, ¿no? Entonces eh, tiene muchísimo ruido, pero bueno, sí que he pasado ahí algún rato, alguna noche, que hacía un, un tiempo especialmente bueno. Pero bueno, digamos que esas son las variables que tienes. No sabes que vas a tener terraza y tal, lo único que luego tienes que procurar, si no tienes prisa por dejar de pagar... Alojamientos tipo hoteles o Airbnb, como era mi caso. Eh, si no tienes prisa, pues ya buscas que no de una calle muy ancha, que tenga pues la orientación que a ti te gusta y cosas así. Pero una de las cosas buenas que tiene aquí el la vivienda, digamos la la vivienda como concepto, es que es O sea, lo que es raro de encontrar, difícil de encontrar, es un piso sin terraza, un piso sin balcón. Entonces, eh, eso está muy bien. O sea, los balcones no son simplemente esos 15 centímetros que te dan para apoyar los pies y apoyarte en la barandilla, que en algunos edificios eh, así antiguos de Castilla o de Madrid, sino que son señores balcones donde te cabe tu mesita, tus sillas. Hay gente que tiene incluso sofás. Eh, normalmente eh, se permite tener barbacoas de gas en cualquier balcón. Otra cosa es la de carbón porque, claro, la de carbón te deja un humo. Eh, aparte de la grasa de lo que puedes estar cocinando que se te puede pegar en el techo, que bueno, que eso se limpia y ya está, el hollín del carbón ya es otra cosa, ¿no? Pero lo que son barbacoas de estas con hornillo y... Mmm, Y bombona, pues yo la veo en, en muchos balcones. Y luego, bueno, ya si sí tienes, eh, pues como tienen unos amigos míos, eh, en el edificio azotea de uso común y tal, pues bueno, pues ahí se montan unas fiestas espectaculares. Así que nada, pues esta es la pincelada de, de precios y el, ese, eso, es, esas estructuras que hay aquí de costes e ingresos que... Que hay por ahí, es decir, eh, los pisos sí son así de caros, eh, sé, los precios se montan por semanas, pero bueno, cuando ya vas progresando en la en el mercado laboral eh, en determinadas profesiones, o sea, no las conozco todas, eh, sí que es cierto, o sea, puedo hablar de la mía en, específicamente, eh, de alguna forma. Si no quieres compartir piso te va a costar un poco más, pero digamos que es un coste que se asume al final, ¿vale? o sea es, es espectacular decir que los pisos así en la cifra se multiplican por cuatro, los sueldos obviamente no se multiplican por cuatro, pero entre que la estructura de costes es distinta y que los, los sueldos en, al menos pues son algunas determinadas profesiones son diferentes tienen diferentes eh, puntos de partida y demás, pues la cosa pues va funcionando. Y bueno, pues eh, conozco mucha gente que hasta que no se casa y tal, eh, pues eh, vive compartiendo piso y fenomenal. Yo lo que pasa es que ya soy un señor mayor y revenido. Estuve viviendo mucho tiempo solo en España y no sé, ya estoy hecho a eso. Y bueno, pues no sé, es lo, es lo que me gusta, es la opción que, que elijo, ¿no? O sea... Pues que luego quieres tener gente en casa, pues les invitas y cueces unos pulpos cuando tienes casa y, y no tienes que bajar al jardín de la barbacoa como fue la última vez, o, o directamente sales a tomar algo con ellos o a jugar al volei a la playa, que por cierto hace mucho tiempo que no voy, habrá que ir yendo y tal, o cosas así, ¿no? Y por ejemplo yo en Madrid llevaba viviendo solo, de, pues estuve 10 años viviendo solo prácticamente. Entonces, bueno, pues este es este repaso que os quería dejar por aquí. Eh, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Aviso a navegantes. Es posible que en, las próximos, en los próximos días, que ni siquiera semanas, notéis algo raro en la web y en el, en el feed del podcast, porque voy a cambiar de proveedor de, de alojamiento, de hosting. No estoy contento con el actual. Me, han dejado, eh, me ha dejado bastante que desear un episodio que hubo esta semana. Y, y, claro, como es un proveedor español y yo vivo en Australia, pues me llega un correo de que hay algún problema con mis páginas y lo tengo que resolver aquí por la noche, ¿no? O sea, entonces, pues, si además de tener que resolverlo por la noche, pues no te dan información y te lo ponen difícil, pues pues la cosa pinta mal, ¿no? La cosa está fea. Así que, si veis que se os duplican episodios o que hay alguna cosa rara o incluso que a lo mejor alguna semana... Eh, pues a lo mejor no publico es por esto, ¿vale? Y nada, sin más eh, pues lo dejo aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!